Ay, me buscar y sus muchachitos Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo otro rumbo fui buscando Después de pasar un año logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente no quería nada contigo Luego pasó un rato y me diste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegué a sentirse en ningún momento Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento pero tú del no y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él y se quedara con tu amor y yo con tu mejor amiga aguantando desprecios que mería me y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que por ella sentía y cómo es la vida después que el vasión tiempo blé mi mal éramos los novios cruzados o sea tú con él y yo con ella estábamos equivocados o sea tú con él y yo con ella éramos novios cruzados en Bogotá hernándezú rafael Pasaron varias semanas, las cosas fueron cambiando Mi amigo quería a tu amiga y no lo habíamos notado Después que todo se supo, tú lo fuiste abandonando Y yo también hice lo mismo, ya no estaba enamorado Y luego tú me hablaste, querías volver a ser mi amiga, eso decidiste ¿Y que querías ser mi novia? Alguien le dijiste, poquito a poco te fuiste meses Y ya los dos andábamos más que tragados Era lo más bello que nos había pasado Y lentamente fui olvidando mi pasado Porque he cambiado como tú no lo imaginas Ya deje esos amores que tenía además Y lo más bueno es que eres dueña de mi vida Y que me amas aunque no acepte en la Entre tú y yo nada ha cambiado Tú sigues siendo mi mejor amiga Con una diferencia que me das tus besos Y que tus ojos me dominan Gracias por estar a mi lado Y compartir tus sueños conmigo Por ser la luz que ahora me ha iluminado Ya no somos novios cruzados O sea tu corazón